No nos parece bien, eh, por supuesto que no. Eh, entendemos que un, un, un delito de esa magnitud eh, requiere la, la presencia personal de la persona que va a dirigir esta investigación. Eh, el hecho de la, de la inmediación en cuanto a la apreciación de, de, de, de circunstancias en la escena misma es muy valiosa al momento de tomar decisiones, eh, en, en el momento de investigar. lo que hoy en día no se ve yo creo que producto también de, de eso porque el no llegar no constituirse en el lugar en forma personal te limita en cierto modo a las visiones que tú puedas tener eh, y eso es lo que ha ocurrido también en este caso Mira, la verdad que en la, en la forma como ocurrieron los hechos nosotros ingresamos a la investigación cuando habían transcurrido aproximadamente dos o tres meses y nos encontramos con un escenario desolador eh, En cuanto a um, evidencia, existía muy poca evidencia en el ciclo del suceso y la poca evidencia que hubo también se contaminó, entonces partiendo de esa base, eh, el, el mal manejo claro hizo que se diluyera alguna probanza eh, y bajo ese punto de vista ha sido muy difícil trabajarlo. Uh -huh. eh, muy difícil trabajar en los términos científicos porque cada informe, no, no, no eh, eh, cada análisis no llega de un día para otro o sea, por lo menos tres, cuatro meses han demorado algunos informes luego de que llegue un informe hay que pedir otro para descartar otra situación y así va tan corriendo el tiempo